¡Cuidado con el negro peligroso! Al negro le gustan todas, él no tiene pretensiones. Y va a visitar sus casas con muy buenas intenciones. Al negro le gustan todas, él no tiene pretensiones. サピドスケノフ es que、no、erdona、rubias, gordas, altas, bajas, casaditas o solteras, lindas, feas, chuecas, flacas。サピ es ド que ス、no、ケノフ erdona, rubias, gordas, altas, bajas, casaditas o solteras, lindas, feas, chuecas, flacas サピドスケノフ e r d o n a r u b i a s g o r d a s a l t a s b a j a s c a s a d i t a s o s o l t e r a s i n d a s f e a s c h u e c a s f l a c a s Por eso de madrugada al negro lo ven pasar con cara de enamorado y alguna copa de más. Por eso de madrugada al negro lo ven pasar con cara de enamorado y alguna copa de más. Sabido es que no perdona rubias, gordas, altas, bajas, casaditas o solteras, lindas, feas, chuecas, f l a c a s Sabido es que no perdona rubias, gordas, altas, bajas, casaditas o solteras, lindas, feas, chuecas, flajas. もう一度。 何も言わないでください。